Hoy nos vamos a sumergir en un documento médico para analizar una condición, la verdad, fascinante y muy desconcertante, la miastenia gravis. Mm. Y el objetivo no es solo resumir, sino entenderla, casi como si fuera un caso de detectives. Me gusta. Tenemos un culpable, que es el propio sistema inmune. Una víctima, que es la comunicación entre nervios y músculos. Pero la escena del crimen es extrañísima. Sí. La debilidad, que es el síntoma principal, eh, aparece y desaparece como un fantasma. Nuestra misión hoy es seguir las pistas para entender cómo se atrapa a este fantasma. Pues fíjate que me encanta esa analogía porque es muy, muy precisa. Sí. A diferencia de otras enfermedades donde el daño es constante, aquí la clave es la fluctuación. Claro. La fuerza de una persona puede estar bien en la mañana y por la tarde, agotada. Por eso, el plan es seguir esa misma lógica. Primero, entender la mecánica del crimen. OK. ¿Qué es lo que falla en el cuerpo? Luego, las pistas que deja, los síntomas. Después, la parte central, el interrogatorio, las pruebas forenses, o sea, el diagnóstico. ¿Y al final? Y al final, las estrategias para controlar al culpable, el tratamiento. Perfecto. Pues empecemos por el principio. El documento la define como una enfermedad autoinmune de la placa neuromuscular. Mm. A ver, desglosemos esto. Autoinmune lo entiendo. Mi cuerpo se ataca a sí mismo. Pero placa neuromuscular suena como a una pieza de ingeniería muy específica. ¿Qué es lo que se rompe ahí? Imagina un enchufe y una toma de corriente. El nervio es el cable con el enchufe. Lleva la señal, la electricidad. Ok. Y el músculo es el aparato que necesita esa electricidad para funcionar. La placa neuromuscular es justo esa conexión, esa interfaz. La conexión. En la miastenia, el sistema inmune crea anticuerpos, que son como pequeños saboteadores y van y se pegan justo en los receptores de la toma de corriente del músculo. Ah. El nervio manda la señal. Pero los receptores están bloqueados o destruidos. El mensaje no llega bien. O sea que no es que no haya electricidad en el cable ni que el aparato esté descompuesto. Para nada. El problema es que el enchufe no hace buen contacto. Exacto. Y por eso la debilidad es fluctuante, porque a lo mejor a veces sí pasa un poco de corriente y a veces no. Justo. Es un fallo en la comunicación. Y lo que es más interesante, y aquí le añadimos una capa de complejidad, es que no todos los saboteadores actúan igual. ¿Cómo? La mayoría, los anticuerpos anti-ACH, son como... como chicle pegado en la cerradura. Bloquean el receptor. Entiendo. Pero hay otro tipo, los anti-Musk, que son más sofisticados. No atacan la cerradura sino a la proteína que ayuda a construir y organizar todas las cerraduras en la pared. ¡Órale! Fíjate qué interesante. O sea, unos sabotean el uso diario de la puerta y otros, otros sabotean la infraestructura misma, la construcción de la puerta. ¡Ándale! Me imagino que eso provoca que la enfermedad se manifieste de formas muy distintas. Justo eso iba. Esa diferencia en el mecanismo de ataque explica por qué los síntomas varían tanto. Y con eso ya podemos empezar a buscar las pistas. El cuadro clínico. Venga. Y, como bien decías, todo suele empezar por los ojos. Sí. El documento menciona tosis, que es la caída de un párpado, y diplopía, la visión doble. Pero resalta algo que parece una pista clave. Suele ser asimétrica. Mm. Esto quiere decir que el culpable ataca a un ojo más que el otro. Así es. Puede que un párpado esté más caído que el otro, o que la visión doble solo ocurra al mirar hacia un lado. Esta asimetría es un dato muy, muy orientador para un médico. Ah, claro. Si ves una debilidad perfectamente simétrica en los ojos, quizás piensas en otra cosa. Pero si es desigual, la miasteña sube muchos puestos en la lista de sospechosos. Entendido. La siguiente pista que menciona la fuente son las manifestaciones vulvares. Oh, sí. El nombre es poco intuitivo. ¿A qué se refiere? Bulbar se refiere a los músculos controlados desde el bulbo raquidio en la base del cerebro. Son los que usamos para hablar, masticar y tragar. Ah, ok. Y aquí los síntomas son muy reveladores. Por ejemplo, la disartria. El documento la describe como una voz nasal. Voz nasal? Sí, porque los músculos del paladar blando se debilitan y no pueden cerrar el paso del aire hacia la nariz. La voz suena gangosa, como si se escapara el aire. Claro. Y también habla de disfagia, dificultad para tragar y debilidad para masticar. Esto ya no afecta solo la comunicación, sino algo tan básico como comer. Totalmente. Y es una debilidad que, igual que la general, empeora con el uso. Una persona puede empezar a comer bien, pero a mitad de la comida siente que los músculos de la mandíbula se cansan. No puede ser. Ya no puede masticar. O los primeros sorbos de agua pasan bien, pero luego empieza a toser porque el líquido se va por el camino equivocado. Híjole, qué complicado. Luego está la debilidad en las extremidades. Y aquí el documento marca otra diferencia crucial con respecto a los ojos. Sí, es casi el patrón opuesto. En brazos y piernas, la debilidad suele ser simétrica. Simétrica. Afectando a ambos lados por igual. Y es proximal, o sea que afecta más a los músculos cercanos al tronco, hombros y caderas. Esto crea una paradoja curiosa. ¿Una paradoja? ¿A qué te refieres? A que alguien puede tener la destreza fin en sus manos para abrocharse un botón, pero no tener la fuerza en los hombros para levantar los brazos y peinarse. Ah, ya veo. O puede caminar en plano, pero no puede levantarse de una silla baja o subir escaleras porque los músculos de la cadera no responden. Afecta la autonomía de una manera muy particular. Y para terminar con las pistas, hay una nota sobre ese otro culpable que mencionaste, el fenotipo anti-Musk. ¿Sí? Por cómo lo describe la fuente, suena a una variante mucho más agresiva. Lo es. Recuerda que estos anticuerpos atacan la infraestructura. ¿Cierto? ¡Por eso! Esta variante suele presentarse con problemas vulvares mucho más graves y una atrofia muscular más marcada. Se puede ver un desgaste físico de los músculos de la cara y la lengua. ¡Qué fuerte! Es una forma menos común, pero que requiere un manejo mucho más intenso desde el principio. Bueno, ya tenemos todas las pistas sobre la mesa. Ojos asimétricos, voz nasal, debilidad simétrica en hombros. Ahora llega el momento clave, el diagnóstico. El interrogatorio. ¿Cómo se confirma que es miastenia gravis y no otra cosa? El algoritmo del documento empieza con un análisis de sangre. Correcto. La serología es el primer paso. Se buscan los anticuerpos saboteadores. La prueba de primera elección busca los más comunes, los anti-ACR. OK. Y los resultados que del texto son increíblemente informativos. Fíjate en esto. La prueba es positiva en casi el 100% de los pacientes que tienen un timoma. Espera. Casi el 100%. Casi el 100%. Eso es prácticamente una confirmación absoluta si se da esa condición. Exacto. Pero si no hay timoma, en la forma generalizada, la positividad baja al 85%. Sigue siendo muy alta. Muy alta, sí. Pero aquí viene lo interesante. En la forma puramente ocular, cuando solo afecta a los ojos, la sensibilidad cae en picada a solo el 50%. La mitad. Es una moneda al aire. O sea que si una persona tiene el párpado caído y el análisis de sangre sale negativo, no significa que no tenga miastenia. Para nada. La mitad de las veces la prueba no lo va a detectar. Precisamente. Y esa es una fuente de mucha confusión y retrasos en el diagnóstico. Por eso el algoritmo es tan claro. Si la prueba de anti-ACHR es negativa, pero la sospecha es alta, solo entonces se piden los anticuerpos anti-Musk. Solo en ese caso. Y hay una regla de oro que subraya el texto. Los anti están ausentes en la miastenia puramente ocular, así que no tiene sentido pedirlos en ese escenario. Vale. Si la sangre no da una respuesta definitiva, el siguiente paso son las pruebas electrofisiológicas. Mm. Esto ya suena a conectar cables y medir chispas. Y es básicamente eso. La primera opción es la estimulación nerviosa repetitiva. Se estimula un nervio con pequeñas descargas eléctricas varias veces seguidas y se mide la respuesta del músculo. ¿Y qué se busca? En una persona sana, la respuesta es siempre igual. En alguien con miastenia, la comunicación se cansa y la respuesta muscular va cayendo. Una caída del 10% se considera diagnóstica. ¡Ah! Pero, de nuevo, el documento advierte que esta prueba falla mucho en los casos oculares. Entonces... ¿Qué se hace cuando todo lo demás falla? ¿Cuál es la prueba definitiva la que resuelve el caso? La prueba más sensible de todas, el estándar de oro, es la electromiografía de fibra única. Es mucho más precisa. OK. Mide una cosa llamada jitter, que es la micro variación en el tiempo que tarda la señal en pasar del nervio a la fibra muscular. En la miastenia, esa transmisión es inestable y el jitter aumenta. Wow. Esta prueba puede detectar el problema incluso cuando la debilidad no es evidente. Me fascina todo este proceso deductivo, pero lo que más me llamó la atención del documento fue una prueba de consultorio que suena casi a remedio casero. Ah, sí, la prueba de la bolsa de hielo. Ah. Es una de las maniobras clínicas más elegantes que existen y la fuente le da una sensibilidad del 80% para la Es altísima para algo tan simple. Vaya, una bolsa de hielo. ¿Cómo es posible que algo tan sencillo pueda diagnosticar una enfermedad tan compleja? ¿Cómo funciona? Pues, el frío mejora la transmisión neuromuscular. La enzima que degrada el neurotransmisor, la acetilcolina, funciona más lentamente a bajas temperaturas. O sea que lo ralentiza. Exacto. Así que, al poner una bolsa de hielo sobre el párpado caído por dos o tres minutos hay más neurotransmisor disponible, la comunicación mejora temporalmente y el párpado se levanta. ¿No te creo? Ver eso en directo en el consultorio es una pista diagnóstica potentísima. Increíble. Una vez que tienes esa prueba definitiva o la suma de todas estas pistas, la pregunta cambia de ¿qué es? a ah, ¿y ahora qué hacemos? Sí. Y por lo que veo en el documento, la respuesta no es una, sino todo un arsenal de estrategias. La primera línea es el tratamiento sintomático. Aquí el protagonista es un fármaco llamado piridostigmina. Y es crucial entender lo que hace y lo que no hace. A ver. Lo que hace es inhibir esa enzima que te comentaba, la que limpia el neurotransmisor. Al inhibirla, el mensaje químico permanece más tiempo en la conexión. Le da más oportunidad de llegar. Justo. Le da más oportunidad al músculo de recibir la señal. Mejora la fuerza temporalmente. O sea, no arregla los receptores dañados. Solo hace que el mensaje grite más fuerte para que se oiga mejor. Ándale. Es un parche. Es el mejor parche disponible. Alivia los síntomas, pero es muy importante recalcar que no frena el ataque autoinmune. No modifica la enfermedad. No modifica el curso de la enfermedad. Es una ayuda para el día a día. De hecho, el texto da un consejo práctico muy bueno. ¿Cuál? Si hay problemas para tragar, tomar la pastilla 30 o 60 minutos antes de comer. Así, cuando te sientas a la mesa, el fármaco está en su pico de acción y comer es más fácil. ¡Qué buen tip! Entendido. Eso es para el día a día. Pero para atacar la raíz del problema, el enfoque se divide... Empecemos por la miastenia ocular. Mm. Aquí el objetivo parece ser doble. Sí, y uno de esos objetivos es urgente. El primero es obvio, que la persona pueda ver bien. Pero el segundo es preventivo y crucial. A ver. El documento cita una cifra que, la verdad es alarmante, un párpado caído hoy tiene un 80% de probabilidad de convertirse en una debilidad generalizada en los siguientes dos años. ¿80%? 80. 8 de cada 10, eso cambia por completo la perspectiva. No es un problema estético, es una advertencia en toda regla. Totalmente. Por eso el tratamiento con esteroides en dosis bajas se inicia no solo para corregir la visión, sino para intentar frenar esa progresión. La estrategia es start low, go slow. Empezar bajo e ir lento. Empezar bajo e ir subiendo despacio para encontrar la dosis mínima eficaz y evitar efectos secundarios. Y para la miestenia generalizada, cuando la advertencia ya se ha cumplido. Ahí, los corticoesteroides orales a dosis más alta son la primera línea para para apagar el fuego del sistema inmune. Okay. Pero no puedes mantener a alguien con dosis altas de esteroides para siempre. Por eso se combinan con un ahorrador de esteroides, como la azatioprina, que es un inmunosupresor. Para atacar el problema de fondo. Exacto, a largo plazo. Pero aquí viene un vato que resalta la fuente y que es brutal desde la perspectiva del paciente. ¿Cuál es? La asatioprina puede tardar de 6 a 12 meses en alcanzar su efecto máximo. Como, un momento, un momento, me estás diciendo que le diagnostican a alguien una enfermedad debilitante y el tratamiento de fondo, el que de verdad va a controlar el problema, puede tardar un año en funcionar del todo. Sí. Híjole, eso suena increíblemente frustrante. Lo es. Imagina vivir ese año. Esto resalta la importancia vital de la piridostigmina, el tratamiento sintomático. Claro, el parche. Durante ese largo periodo de espera, Esa pastilla se convierte en tu único salvavidas diario. Lo único que te permite funcionar mientras el tratamiento de fondo empieza muy lentamente a hacer efecto. Es una lección de paciencia. De paciencia y de manejo de expectativas. Y bueno, para los casos más graves o que no responden, hay artillería más pesada como la ciclosporina o el metotrexato. Increíble. Entonces, para recapitular este viaje... Partimos de un misterio, una debilidad fantasma que aparece y desaparece. Uh -huh. Vimos que la causa es un sabotaje autoinmune a la comunicación entre nervios y músculos. ¡Exacto! Seguimos las pistas, desde un párpado caído asimétrico hasta la debilidad para peinarse, y vimos cómo el diagnóstico es un trabajo detectesco que combina sangre, electricidad e incluso una bolsa de hielo. ¡Exacto! Y hemos visto que el plan de acción tiene dos frentes simultáneos. Por un lado, una estrategia de control de daños para el día a día. La piridostigmina. Que permite a la persona seguir funcionando. Y por otro, una estrategia a largo plazo con inmunosupresores para neutralizar al saboteador. Un proceso que ya vimos es muy lento. Lentísimo y que requiere una paciencia enorme. Esa dualidad en el enfoque central para entender el manejo de la enfermedad. La verdad es que sí. Este documento nos ha dado un mapa muy preciso del qué, el cómo y el con qué de la miastenia gravis. Es un manual clínico excelente. Pero esto nos deja con una reflexión final, una pregunta que va más allá de los datos. A ver. Considerando esa naturaleza fluctuante, esa impredecibilidad, ¿cuál es el impacto psicológico y social de vivir con una condición donde tu propia capacidad física puede traicionarte de una hora para otra? ¡Uf! Hoy puedes correr. Mañana quizá no puedas subir un escalón. Esa es la dimensión humana que se esconde detrás de los algoritmos y los nombres de los fármacos.